Ahora sí, sí, sí. Hoy recuerdo mi novia bledeña la que todavía la que todavía La que llevo vigente en el pensamiento Y que llore un día Y que llore un día La que ayer decidió marcharse del pueblo Porque le aburría Y que prometió volver en año nuevo Que me escribiría La que ayer decidió marcharse del pueblo Porque le aburría Y que prometió volver en año nuevo Que me escribiría Yo le esperaba muy deseoso de sus besos Y con amor gracias de quererla más y más. Pero entonces fue imposible su regreso. Dije entonces vendrá pa' la patro mar. Pero entonces fue imposible su regreso. Dije entonces vendrá pa' la patro mar. Y más hombres y mujeres van cantando muy contentos por la calle real mientras tanto yo sigo esperando Ay, dime día cuando de que algún día volviera le escribí primero le escribí primero muchas ansias tuve que me respondiera nunca había el cartero nunca había el cartero la llamé donde me dijo que vivía no me respondieron Y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero La llamé donde me dijo que vivía, no me respondieron Y en vista de que nadie me respondía, colgaba primero Ahora pienso que es pa' tanto querer Y entregarse uno de todo corazón Porque tanto que esperaba esa mujer Y ni siquiera me manda una razón que tanto que esperaba esa mujer y ni siquiera me manda una razón normalmente el mundo iba girando después que me caso tanto mal y los papeles fueron entonces me decidió olvidar porque el tiempo que se va no vuelve y el ti no quiero desperdiciar lo que otra mujer quizás verrez hay por lo tanto ya no